¡Luchará! Kaixo, calle Bultsakako lagunak. Kaixo. Aupa Carlos. Aupa. Bueno, beste sei bat ekiteko prest, tapul bat Euskal Herria Palestinako partiduanen Ajeekin. Baina, bueno, badago gauza komentatzeko, esta. Me bai Bilko gara horri historikoari buruz. E... Bai, bai, se Azaroka Marrean izan zane memoriaren eguna. Ez dakitza, haotza emandotzien eh, biktima guztiei eh? hei? Memoria bai, horretan. E, torturatu tortura bati eman diote, bai, eta, bueno, ni torturatu bezala bai, txekin nahi dut. Bebai, azararen sortxian izan zen, hori monumento aloska edo deritxona bai, iruñan eraisteko eskatuz egin den mania. E, zer zen ikesor es, es, gero abai, SH Bildu zeuden, baina bai... Erri mugimendu, gainerako erri mundu guztia. Eta bai, ba, igual horrekin hasiko gara, eh, Mikel? Ba, bueno, eh, azalorena Memoriaren eguna. Memoriaren eguna. Pepe eh, eta Vox izan ezi, gainerako guztia goregoan dira, eh, ba, bueno. Gulertzen eh, dut borontate honarekin, edo ez dakigu, pues, baina, bueno, nazten dira, beizte-bein ere. Biktimak eta, eta burreroak ez, osea, ze argazki eskasa hor, ia barkamena eskatzen hor egoteagatik eta... Bueno, e, argazkean, argazkean ateraga, ateratxagatik ba, bueno, e, e, egiten ari direna ez, osea... Nire ustez hori e, ez da bidea, osea... Eta, karo, e, eroimen historika abstraitzen madugu eta argazki soian non... Ba, militar baten semeak itz egiten duen eta torturatu batek itz egiten duela ba hor geratzen da esparran como ufonazo de bueno es parekatzen dutela es ba jo, ba bi víctima jo esker duta gonga iteske es eh, torturatu bati emandiot hitza le nabisis baina bueno es baina hor eh, E, ulertzen denean asuntua da azaltzen direnean arrasoiak hori egiteko zergatik.hir e, genuen e, ba, e, mutil lorrena ita militarra, hainso zen ere eta zergatik torturatu ginuzten ez, Ni torturat birritan torturatu eta Judiziliztu eta protokoso Istanbul eginda eta ukadala ez uste dut ba, naiz eta gehienetan kendu izan diddaten es, e, itxegiteko eskubidea, ez? ez iristeagatik ez, bide horrekin ba uste dut etxegiteko eskubida bere ganatu dut, bala, ez? Eta azkenean, ba, bueno, eh, ematen du eh, ez, ez, ez dugula asaltzen ongi, zen izan diren eh, honetako eh, borrokan, eh, bueno, berroketamar urte luzez azken fasean maina diktadura edo Frente Popular arekin asita, ba, prozesu horrekin sakontzeko ez dugu dugutxegiten horrena Eta, karo, horrela or, or, ez da ulertzen, ez, e, zin izan den prozesua. Hemen, e, askapen ira ultsaleko prozesu bategon da, non, ba, biktimak egon diren, noski, gure Haienak Aienak ezin dira, ez, biktima gisa onartu, ulertzen bat dugu zin, zin den prozesua, ez? Osa, gu erasutu gaizan gara, gure porontuatu ez da respetatu, gernik amonberdatu gintuzten, gu da bat egon zen eta galdu genuen, Eta gero, eh, Azkapen Nazionalerako irakundela biltzaile bat eh, egonda hemen, non. Ba, noski hil jendea eta hori ez da posgarria, hori ba, beste batek esaten zuen moduan argala guzti dut. Ez, hori gogortzen duen jendea, hori ez da eh, posik edo atxe ginez egiten den gauza bat, eh, hori oso, oso latxa da eta mingarria Baina estatu Espainiarrak eta frantsesek es, onartzen ez duten bitartean ze nolako guda duten eta aramaten duten herri honen kontra e, guk sin dugu hoiekin empatizatu. Osea, eta violencia iraultzilea ez direlako berdina. Hori da, osea, argazki eta... bat, bat ikusten duzu eta, eh, e, ba, irudika daiteke bai direla, baina ez dira, osea, Ez, ez da bat, Berni, emina hor dago, zuke esan duzuna, es? E, gataskaren errelatua zeinik irabazten dauen, es? Eta, kauzak eta ondorioak berdintzen dituzu, eta gero beste bat gataskarekin er, negozioa ateratzen dugu, ez da? Hor duan, e, a ber, memoria zein eke laikiten duen, zein eke... Bueno, hori pasatu zen, ez da? Zein eke... E, ba, irabazleak nolan, eh... Nolan desitxotetzen gernika zuen... Gernikan anak emaron no rojo. Hori da, hori da. Hor duan, e, hemen dago, errelatuaren gatazka dago, ezta? Da? Bai, joe, baina, eta hori, eta torturatu hori bati, eban diotela haitza, posten naiz, ez dut ezagutzen ez dakit, ez dut ikusi zen, zen izan den, ez nuen ikusi, baina ni torturatu egizasaten dut, nik ez dudala, nire burua, biz, biktima, biktima txatartzen, oza, nik ulertzen dut zer egin ziatena, eta se kontestutan. Argidago gu, bere, aiei egin diegula, edo bueno, gu kakatu ditugu, Baina, esan da kontestu bat, Oza, gugu es gara psikopatak, eta ailek ez dira psikopatanez, eta askotan, hori psikopatatxat e, jantxe nahi duten. Ez, ez, eta, biolentxa, estatuko violentza estatuen violentza planifikatu eta sistematizatu bat, herri baten kontra. Eta langile herri honetako, langile klasearen kontra. Hori ulertzen denean, igual, e, or, or, or, ulertzen asten denean, igual, e, or, e, errezago ulert daiteke, zelan ez garen, e, ba, adoz... E, ematen ari den irudiarekin, erekin. Ematen duelako, e, ia barkamena eskatu behar dugula etengabe, eta halako e, lekuetan ez dugulago nahi, baina egotekotan ia, egoteagatik, barkamena eskatu behar dugula. Eta makurtzeko, makurtuta segitzeko, eta esan duguna, a ber, e, guri terrorismo daitzen digute, errelatua, ba, beraien terrorismoa ba, guri egokitzen. Baituzte. Eta psikopatazitzen egiten ikusi esanek esan duena, ez? Rosa Zarrari, ba. e, e, plaka kentxearena... Ez dutela, onartuko er, er, hartuko salantzan jartzea ertxantzaren duintasuna. Ba. Da ba, er, re, erralot, ni da ere, erralot, erralot, eta hori da... Igual, igual bedartxi eguneko <gül> <eze lako> nire zela komisalde <gül> e, bai, Ni bai salantzan jartzen dut ertxantzaren duintasuna. Eta bueno, nahi badute sa, salaketa bat jardidatela, eta orduan de, datela eta orduan e, aukera izango dut nik itxegiteko ere or, zer dagoen arkauten eta zer dagoen bergarako komisaldegian. Baina bueno, hori, e, jamaika ikusteko jaioa garen ez, ba, bebai iruñan egon zen, e, azorren sortxian, beste mani bat, kai doz ere lemapean, eta hori, EH Bildu ez duela babestu, Eta bueno, kate egin du PSN eta geroa bairekin, es, pues bueno, maravillas Lamberto ditzekaren Aitzakapean, es, ba, hori, dutela, es, o sea, ba, dagoen, dauden tokira, es, o sea, bueno, eraitsi es, bueno, egingo du museo bat desde aquí ser, bueno, de la manga algo nuevo, es. Bai, gañanik gusto Nafarra la Farra, la Farraia scoikutxo bada. Eta hor respetu ekin jokatu da, eta gaina, plataforma batek eskatzen badau, edo herri mugimendu batek eskatzen badau, eta horren kontra egitea, baina e, egiten duzu gai batekin, ez da? Baina ba, ez da gorean derrenarik hori, hori ere izteko, bueno, baina, baina ez denean egon goiñoiz, ez ba, ez zuk onertxe baduzu, birkarakterizazio bir hori, benetan ez dute inoiz ere txiko, zaitzuk ja ontsa tematen ari zara, marabilias lan bertu eta gure respetu ere guztiarekin hori. Horri, ez da, usia. Usia da, Nafarroan frenta erik e e zela egon, eta esakizema fusilatu gonsirela, todavia les estan sacando de las imas, eta famatu dira alako plaza del castillon. E egon dako ba, e formazioak era en plan o al frente o al fuerte. O sea, los jóvenes navarros iban al frente o al fuerte. Fuerte hazen eskaba, eta badak igu zen eskaban. Eta Nafarroko garbik eta eske, garbik eta izan zen, Nafarrokoa, vai, vai. pasada bat, eta hori azkenean, ba, bueno, E, memoria zitzeiten it, badogori, asal eratu behar da, eta ez duguna da ba, desitxuratu behar, ez? Eta, ba, bueno, ez duguna desitxuratu behar, eta ez duguna estu behar da Palestina. E, Kirolaren arloan boikotak aurrera jarraitzen dau. Trampolinetan, e, e, uste, iruñan ere bai egontzan gatazkai, e, atxilotu batzuk ere bai. Frente injakon, e, e, Israel eta ekipo bat talde bat uste dote egontzalako. Eta Azarrako egitabian, zapatuan, Gernikara beste talde bat etorreko da. Uste dut, ogita boste, ogita saspian partidak direla. Eta parkatuz dut, ogita bian etorreko direla, ogita bian dauman ifa. Merkuriotik zeiretan. Orduan, Gernikara-Palestinatik, e, o palestinatik kartasunetik, Gernikara joango gara e, aldarrik atzera. Ba, israeleko taldeak ez es dauzela, Euskal Herriano... Bai, Gernika Lointek en da. Bai, seskibaldia, Oso jarrea duiñarekin Gernika Lointek hibili e, da. Bai, abuso haka un sirenan bere entrenatxeilearen inguruan. O sea, se hori bebei gorro gara tu behar da. Zeran Gernika Lointeko entrenatxeilea. Eh, abuso a, eh, abusador sexual sega, o sea, zango emakume batiz, daquiz emak urtez borxatu zuela, eh... Vai, vai. Bueno, eh, hori ritmo gomendutik kudeatu zen, eta uste dut esigor bate dela hor. Gero, eh, gero ora, eh, ya... Huko gindioten, lehen huko gindioten ez, dure azte batzuk ez eh, taldea Israel baten kontra jokatzera, ez? Eta hori, mm. ya, suposatzen duena, ya, típiko, que te hazen perder, que no se que, no se quantos. Ez iren, Juan, baina orain... Eta hau apusto uste da la partida galditzea, eh? Vale. Osea, hogeita hindo ben. manifestazioa ba, eta, eta... Eta gainena, bos, eh, eh, hango jokalariak ez dute jolaztu nahi, eta ya adirazizuten leengo partia baten eta horrein uste dut oieke eh, baxon behar direla gernikara, eta, bueno, hmm. badago borondatea benetan partidua... Nik usteot horrelako keñoak eta jokalariak hartzea horrelako ardurak eta horrelako posizioak dira, kalean irabasitako borroka. Eta hori da, ba, palestinaren ekin elkartasunan egin diren e, borroken ondorioak. Orduan askotan, ba, ba, juten gara billeretara egiten ditu gauzak, eta hor behar ematen ditu. Nik beste uspegiru bat, e, bebaie, man, edut. Zeran, emakumen Kirolan, zer horren be, besteko harreman kapitalistarik ez dagoen ez, adiruaren aldetik eh benetan erresagoa dela alako gausak lortzea es eh, gizoneskoen kiroletan es komun sagilege nadie le diría al Athletic que paró un partido de la Champions. Yeah, sí, yeah. sí le diríamos, pero pero los propios es, ese ¿eh? Athletic en masa sociala es izango Luke pues e, heru en pare gabiltzala eh, bueno, es, es Garela es que... pues colgado Bachu es Aldis va Macumen Quirolan, o sea, pues sosarik ez dagoenean orrenbeste, ez, ba... Ez es que kirola, e, kirola, ki, ki, kirola, kirola goa no. Kirola, kirola, benetan kirola denean, eredu kapitalista horretatik no, no, no. aldentzen denean, ba, benetan er, klase gatazkan eh, bai, paper bat jokada joka iteke, ez, o sea, Eta hori da, tío, ose, txin txin txan, ez, diruaren otxa, ez, o sea, Bueno, bueno, jarretuko dugu jarretuko dugu errekin. E, Uztud bueno ya te pasada y tengogo de gula renmania taguero otra ver será boca tú en asunto vaya bueno a retaja rico está bueno y pues bueno un poco pues por seguir hablando de lo nuestro un poco pues como sabéis hemos abierto página web hemos nos hemos dotado de un, de un programa político eh, y bueno estamos teniendo bastante feedback positivo verdad Sí, eso, eh, de eso queremos hablar, sobre todo del feedback que estamos recibiendo, tanto nacional eh, como internacional. Perdona que te corte, Carlos, también un feedback al modo de entrevista de que nos hizo Andrés Báser Rigorri. Sí, eso es, sobre todo. Pues eso, a, a modo nacional, mmm, tanto, por ejemplo, nos han hecho una entrevista en Isai Gorría, que ha supuesto extender un poquito lo que explicábamos en el Chosten. Sí, explicarlo como mejor. O sea, sí. a mí el Chosten me gusta, pero, pero la entrevista me gusta mucho porque creo que da oportunidad de... Sí, al final de trom... entender mejor un poco lo que planteamos. Claro, Uy, eso gente es... es entrevistabate antes tuvo hace que está una jaten eh, bueno, es, es otro that, formato ¿no? de otro modelo y es verdad que eh, toca de otra manera otras cosas entonces eh, se complementan yo creo bastante bien así que le agradecemos bastante esa entrevista y ya te digo a nivel nacional de eu buscar herría por pues bueno nos va escribiendo gente nos vamos quedando vamos haciendo pequeñas villeras y individuales con gente que hemos ido haciendo esta semana, hay gente que se va interesando en el proyecto que hemos puesto encima de la mesa, hay incluso alguno que quiere arrimar desde ya y decir, ah, oh, pues queremos empujarte desde ya con vosotros desde Bulcha, pues bueno, vamos a ver qué va saliendo estas semanas, eh, estamos contentos de momento, a nivel internacional, la verdad que eh, estamos bastante contentos en plan, por ejemplo, anti Front Marsella... De porque ellos han querido, eh, nos han traducido tanto la entrevista al francés como la, el sostén completo, con la, con la importancia que tiene para nosotros Pari Parral de que a alguien no le haya pasado al francés que tan importante para nosotros como para tener como, para, como tenerlo en castellano. Es decir, y ya no solo eso, sino que encima muchos países francoparlantes de África ya pueden disponer, o sea, muy bien, muy bien que no se lo hayan traducido. Eh, también se lo hemos pasado a la gente de Antipealización en Irlanda y también se han estado pasando por sus grupos y joder, les, ha, les ha parecido bastante Italia, bien. A ¿no? Italia también ha llegado. Eso es, eh, nos escribió un compañero italiano, buenas camaradas, eh, os sigo desde hace tiempo en vuestras redes y venir gustándome, pero este chasten que sacado me gusta mucho. Nos pidió eh, que si podía traducirlo al italiano y difundirlo en su blog y darle difusión en Italia, cosa que o sea, nos parece un... un una labor de anti, de, anti sí, sí, digamos, de... de internacionalismo y de solidaridad entre gente o sea, por tu propia cuenta lo te lo traduces pero en cuestión sí, sí. de dos horas lo difundes o sea, muy bien en, en toda esa parte también pues yo que sé Eh, nos hemos enterado eh, cabanadas de crida catalana, igual, no, no, nos ha llegado, para nosotros es, es más... Ob... Joder, es que también lo que queremos hacer, estamos tratando, o sea, muy contentos en cuanto internacionalmente, ya digo, en el Estado español y a... Asturias, Asturias... Asturias, otro Nación compañero. Nación compañeros de Nación Andaluza también, no, no como organización, eh, que Ajá. ojalá que sí, pero, no. sí, sí, pero sí que as... no nos han interactuado hoy. Eso es, de Asturias que nos quieren hacer alguna especie entrevista grupal y demás, pues bueno, hay mucha gente que es como... Lo que nos gusta que está llegando es como, joder, qué bien que hayan, ha puesto alguien esto encima la mesa, que pues todos tuvimos nuestro vértigo de decir, joder, esto, pues ya verás, nos van a caer hostias por todos lados, la gente como No, pero la verdad que muy bien recibido y estamos bastante contentos con ellos. Ahora, pues yo creo que lo que toca es eh, ponerlo en práctica, llevarlo a la calle, lle eh, llevarlo a extendernos... Por Oscar Herría, pueblo a pueblo y ir ganando esto. A ver, animamos a la gente a contactar con nosotros. No somos inocentes, ya te digo, como hemos comentado, llevamos muchos años en, en en esta lucha. Hemos pagado mucha represión, cárcel, <ríe> algunos exilio. Pero sí que tenemos la confianza de que ya íbamos a comprobar que no se nos meta ningún chivato, ningún infiltrado. No os preocupéis, pero sí que animamos a la gente a contactar. O sea, no. las cosas se van a hacer con seriedad y no queremos chivato, no queremos infiltrados. Pero tampoco queremos abusadores ni puteros ni, ni, ni desgraciados ni, ni gente de esa que no o sea gente que no va a ser admitida aquí porque por no pero pero bueno eh, es, la pero... gente interesa políticamente y, y, y que le cuadre ese programa político con lo que puede estar pensando que, que le va a venir a, a la clase trabajada de eucar Herria y eu buscar herría como nación Pues bueno, que la animamos a o Simplemente pues para que le interese nosotros Estamos ahora en una fase de que vamos a socializar Este chosten claro, durante tiempo eso es. Y aunque sea, pues nosotros nos merece la pena Una persona que igual no vaya a querer militar con nosotros Pero si quiere que le expliquemos el chosten Para saber de qué de qué vamos Pues eso bueno, es. pues iremos y se lo explicaremos no, Y esto no es se... un proceso que va a durar años Nos sentaremos con cualquier talde Nos sentaremos con cualquier persona Como estamos haciendo individualmente Y bien, además mira, lo que ha venido también bien La entrevista, por ejemplo, para dejar claro Algunas dudas que sí que nos va preguntando la gente y por ejemplo es eso, no ha servido para dejar claro en plan de nosotros, ni por el forro eh, lo que estamos proponiendo es autoproclamándonos la vanguardia ni la organización marxista de Nistadus Calerri llamando a la gente que suena a nosotros no, nosotros lo que hacemos es ponemos sobre la mesa una propuesta de unidad con toda nuestra humildad de organización pequeña de Bilbo y decir no, no, lo que tenemos que hacer es nos sentamos todos en torno a, a esta o cualquier otra propuesta similar y, y tiramos para adelante en la creación de esta organización tan necesaria y en torno a esa unidad, en torno a unos principios claros y demás, entonces esa es nuestra propuesta no eh, ponemos esto encima la mesa a venir a nosotros, no, nosotros como uno más lo ponemos encima la mesa y vamos a sentarnos así lo está entendiendo bien la gente que, que nos está llamando para quedar, en plan de no, no así lo hemos entendido, así se lo hacemos saber Y, y bueno, pues eso, como dijimos la otra vez, eh, hemos sacado una ira curqueta eh, que en donde expone las líneas generales y un chostén ya más largo en el que, como dijimos, en el chostén pues ya desarrollamos pues todo lo que es el contexto político nacional, el contexto internacional y la situación de Euskal Herria en el contexto, eh, la caracterización de los estados y la cuestión nacional el marco de actuación nuestro y el quién creemos que es el sujeto político en los debates históricos dentro del movimiento comunista internacional creo que nos posicionamos bastante claro para evitar eh, ningún tipo de oh, es que es, es muy ambiguo eso que no creo que el chosten es como súper claro en todas las en todas las, estas facetas Eh, que también qué experiencias marxistanistas reivindicamos de Euskal Herria de qué bebemos, qué reivindicamos la lucha obrera, aquí la táctica, la estrategia es decir, desarrollamos un montón de temas en el Chostel Largo y en el corto, pues bueno, lo que eh, dejamos claro es nuestras posturas eh, más, más claras sobre todo pues eso, que es inseparable la lucha de liberación nacional creemos, la lucha del socialismo y la lucha antiimperialista, es decir, tienen que ir unidas Nuestro objetivo es la revolución socialista, la toma del poder por la clase trabajadora y garantizar una república socialista básica, reunificada y Euskaldun. Es decir, todos esos temas son los que vamos tratando. Y ya digo, bien, contentos y os animamos a... A ver, es así, o sea, con humildad, pero bueno, con determinación. Eh, eh, sí, en sí, esta sí, es complejo y... En esta época que vivimos esclavos de las redes sociales, bueno, a ver, vamos a... Vamos a ir enumerando todo lo que tenemos porque también la gente bueno aparte de escucharnos aquí en la radio 97 esto se escuchará también en youtube y lo tendremos subido a la plataforma y e pero bueno luego también tenemos diversos canales que voy a ir enumerando a ver que no me deje ninguno por favor y en... <risa> si eso es mira carlos ahí estás tú es eh, eh, nuestra nueva web bull puntoe eh, dentro de poco desarrollaremos una espejo que suele llamar cast punto para usted en castellano de momento estamos colgando ahí todo Ahí iremos igual vamos a ir haciendo producción ideológica digamos textos sobre diferentes temas queremos tratar el luz que era queremos tratar el antipealismo todo esto desarrollarlo ya y lo iremos colgando ahí lo que es los textos oficiales y para todo lo demás pues x ante twittervulcha guión bajo h en instagramvulcha rry y en telegram con bulchaca eh, además en telegram colgamos más material que en otros sitios Os animamos, y la página web la página web y la página poder Y, y el, para escribirnos eso, os es. recordemos el correo bulchaehml arroba protonmail.com Repito, bulchaehml arroba protonmail.com Bueno, pues esta introducción que nos vale como como punto de partida para este programa que empieza ya. Bye, hola ñi chico, se itustegú. Andrea García Rivera de Quilm, del otro país. Andreu, Andreu, Andreu. Andreu hori, horrekin, eh, del otro paizeko susetariarekin, eta bueno, nik esnuke nahi utzi asauraren bukarean hontan, ba, hogeienean, gore euskal herria askatuta esatea, eta asauraren hogeita goztean ere, ba, indarkeria matxistaren aurka, ba, kaleak hartzera, eh, gombidatzea jendeari, ez da? Bai, bai, bai, jod, ari, hastu dugu, bera. Hmm. Eh, horren besteko gauzeki, ba, bai, jo, oso garrantzitsua, ba, bai, ba, bueno, herrebindikatzea eh, hogeiene, bueno, lenguan Madrien, ba, ikusi dira movilización, que es? O sea, pues el núcleo nacional este, ¿no? Bueno, a ver, para eso también tenemos que hablar, o sea, hay que decir, no vamos a parar tan rápido. Sí, la mani esa de núcleo nacional, sí, la verdad no. que, eh, bueno, por lo que hemos ido viéndoles, eh, están en esta ocasión, lo, han, lo llevan intentando muchos años, muchos años, eh, juntar todos, pero al final nazis, con fachas franquistas, con más liberales boque, y esta vez parece ser que lo que es la chavalada, eh, Alberto Pugileto y demás van vacilando lo mismo, que sí que están intentando, que, que van juntando todos tanto los nazis más futboleros de Seaheis, Seaheis Seaheis, como la gente, con... entonces ese peligro que se ha visto, pues que han chacado a la calle unas fácilmente 2.000 personas personas eh, todo de ellos todos ellos eh, estado claro, estarán infladísimos monetariamente por la gran, bueno, ya sabemos la, la sede que han abierto en uno de los barrios más caros de madrid eh, con una sede de lujo por dentro con bueno pues estarán ultrafinanciados como siempre está el fascismo por la burguesía y por la oligarquía y bueno pero han, de, han hecho una demostración de han sacado músculo como vienen a decir Es verdad, hay que reconocerlo, no no podemos caer en el error de, son cuatro gilipollas, ver, son cuatro niñatos. Es que, es que, que no ese es, es el son, error, que, sí, es que, que caímos en eso. ¿no? En eso. Eh, es para, eh, son cuatro subnormales. Va ver, si es que... No, no, no, estos cuatro subnormales el fascismo siempre ha tratado de ser la punta de lanza contra la revolución, es, el, es la contrarrevolución permanente y si dejas que crezcan los escuadristas en la calle... Hombre, es que iban formados claro, el sí, escuadrismo escuadrismo por el escuadrismo puro y duro. Puro y, duro y, y, y, y ahora son 2000 y te presentas en la marcha de no sé qué y un día pues te cuentas lo que se encontraron en Roma. Fíjate con 25.000 personas marchando hacia la capital vestida de negro y, y va ya arrasando con todo fíjate que, que el, el, está obviando y ahora su reto era tener más seguidores en redes sociales que el Frente Obrero sí no, bueno. el, el reto el reto del pugilato este era en plan bueno lo vamos a conseguir ¿eh? y ponía en plan pues su movida la que fuera núcleo al final la que reivindicaba el hombre este y ponían, en pues 35.000 y luego como el marcador de Frente Obrero, entonces, o sea, eh, hola, Frente Obrero, bueno, eh. estarán dentro dentro de poco, a la que o sea, la única pega que ya le ponen yo creo a esta gente es pues que no no eliminan el PMLRC y eso es como, eh, si son comunistas tienen el partido, Pugilato y Rogers que están picados por eso, en el momento que eliminen esas cuatro tonterías, estarán dentro del núcleo nacional, porque al final es lo que son. Así que bueno, eso, pero que no hay que dejarles crecer. Ni en la calle, ni en las urnas, ni en ningún sitio el fascismo. Claro, eh, no, que si utiliza la violencia contra ellos, te equiparas a ellos. Ah, claro. Eh, claro. Que hay que hacerles el vacío. Ya, que pero eso si es la no misma política, qué... eso, ni de izquierda, claro, ni de derecha. Claro, claro. Ni machista, ni feminista. Bueno, también tenemos que comentar, uh -huh. 25 de noviembre, día de la violencia contra las mujeres. Uh -huh. eh, habrá habrá manifestación aquí en Bilbao. pues eh, Nosotros... No llamamos a, a oficialmente a ninguna, pero evidentemente, pues, por favor, Peña, a la de la batucada no. O sea... <risa> Con batucadas la, eh, no vamos a parar el fascismo. A la otra, a la otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, nuestro respeto a todas las caídas eh, por la violencia machista y, bueno, pues, eh, a ver si las animamos a organizarse y que el día que... Que de verdad haya un ojo por ojo, pues más de algún hijo de la gran puta Eso se lo es, va a pensar. a luchar igual de duro contra ese fascismo que decíamos, que igual contra ese machismo asqueroso y asesino. Vale, pues. la Laro Gaita y irratiak amar urte beteditu. Askos gehiago betetzeko, Sartu. LARO ETA MASASPI IRRATIA.INFO eta izan zaitez, IRRATIKI DE. LARO ETA MASASPI IRRATIA. AMETZEGITEN DUEN IRRATIA. Bueno, pues como hemos anunciado en Las carreras ahora vamos a hablar de un proyecto eh, a nivel Estado español muy, que nos parece muy interesante, un medio de comunicación con mucha libertad de expresión y creemos que es una buena línea política en general. Y para eso, pues tenemos con nosotros a Andreu García, abogado y director del otro país, aparte de coautor, por ejemplo, de La Sombra de Franco, la transición. Andreu García, ¿qué tal? Arrachal buena vesprada, buenas tardes, buenas tardes que quede claro que estamos en un estado plurinacional. <risa> se agradece. Bueno, pues lo primero de todo, yo creo, cuéntanos, ¿qué es El Otro País? Para quien no lo conozca, explícanos un poco esta iniciativa. Mira, El Otro País es un proyecto que nació hace unos 20 años. Un grupo de gente se organizó en forma cooperativa, una cooperativa, El Otro País de este mundo es su nombre, Porque yo creo que no hay que demostrar que los llamados medios de comunicación eh, convencionales están los grupos de poder, la Gran Banca, los lobbies internacionales, en eh, toda una playa de, cada vez decir, eh, eh, con más importancia los fondos de inversión, eh, y son ellos los que establecen las líneas editoriales, lejos de cualquier demanda social. Ellos nos dicen sobre qué tenemos que hablar, sobre lo que hemos de hablar y cómo debemos de hablar de ello. Entonces, por eso entendemos que hay que crear eh, medios de comunicación eh, contrainsurgentes, ¿eh? insurgentes, vamos, eh, que, a contracorriente, y nosotros queremos desde nuestro medio informativo una contribución modesta, entre otras cosas al restablecimiento de verdades históricas que están ocultas y de realidades materiales, que a la gente no le hablan de los problemas. Y ahora, pues, que si el fiscal general del Estado, que si filtró o no filtró, y ahí está ocupada la gente y no está preocupada por sus problemas reales y materiales, de, sí. de, de la precariedad del mercado de trabajo, del precio del de de, de techo, donde vivir, en fin. Ese es el, el, el proyecto. Sé que hay otros muchos eh, y tratamos de procurar converger y hacer sinergias. Sí. Así ah, nosotros también en eso estamos. Sí, la verdad que hoy en día simplemente decir la verdad ante tanta desinformación ya es un acto revolucionario casi. Pues que no se sé, comentas un poco cómo or financieros, etcétera, cómo sale adelante el proyecto económicamente también un poco. Sí, mira, nosotros eh, tenemos un conjunto un bloque de suscriptores Que se pagan 50 euros al año porque el periódico estamos sacando uno al trimestre a uh -huh. eh, tres euros de hecho ahora hemos acabado hoy hemos cerrado el de noviembre deiembre del 2025 uh -huh. entonces tenemos por un lado el sistema de los suscriptores que pagan el precio de 50 pues si te das cuenta si el precios tres euros eh, por trimestre y sacamos cuatro por eh, Pagan bastante más que 12 euros claro. Pero bueno, es un tema de, sí, de apoyo tema de, de pura solidaridad, de apoyar este Proyecto político, claro claro Y además se convierten en socios uh -huh. De la cooperativa Claro, es importante y, sí. y, Pero luego tenemos grupos de distribución Porque por ejemplo, nosotros decimos Bueno, vale 3 euros Y si vosotros vendéis en vuestro comité En vuestra asamblea 30, uh -huh. la mitad de lo que dais vosotros, sino si queréis la otra mitad Algunos están de acuerdo en eso y a veces algunos, es que nos alguna asamblea o comité tal eh, nos liquidará tres euros, no lo liquida todo, no se quedan nada. Pero vamos, que también es una forma de incentivar la participación. Claro, claro. También tiene algún, a, a, a algún pequeño beneficio económico. Ya advierto que vamos a cambiar la fórmula política ¿eh? de cooperativa. Vamos a cambiarla porque bueno han pasado muchos años, eh, ha habido altas, bajas. Eh, es difícil la gestión de una cooperativa después de 20 años uh -huh. por el grado de participación de, de la gente y entonces eh, vamos a mantener el proyecto del tal pero se va a gestionar desde una SL, una sociedad limitada que constituiremos a principios del año que viene pero hoy por hoy seguimos siendo una cooperativa Y, bueno, el ejercicio de 2024, que es el único el último balance que tenemos, tuvimos un superávit de 1.334 euros. Pues mira, ya ves, si eh, encima eh, que hacéis una labor política y demás, y encima pues es va, el proyecto, por lo menos, sale autogestionado de por sí mismo, pues qué más se puede pedir, sí, sí. Sí, porque es un trabajo militante, claro, claro fundamentalmente, vamos, fundamentalmente, no, no, exclusivamente militante. Claro. Y, bueno, Sí, de, de eso también íbamos a hablar un poco, porque son muy interesantes los autores y colaboradores que participan. Eh, por no dejarnos fuera algunos, coméntanos un poco con qué de tipo de autores y colaboradores contáis, que son de pues, top de primera línea, como, como decimos. Mira, yo te voy a dar eh, de este último número. Eh, bueno, pues tenemos un compañero Francisco García Cediel, un abogado de Madrid, eh, pues... Eh, escriben este número sobre el pueblo palestino que sigue luchando a pesar del de, de apoyo israel de todo el bloque imperialista. Eh, tenemos a Manolo Blanco chivite uno de los eh, sobrevivientes de los consejos de guerra del 75, condenado a muerte en 75 y, bueno, eh, conmutada la pena horas antes de, en, en, el en el consejo de ministros del viernes por la noche, conmutada la pena. Pues él escribe escribe habitualmente pero en este número además escribe sobre algo con, que conoce de absolutamente en primera mano y es ahora el 30 de octubre hace una crónica muy interesante el 30 de octubre hubo en el congreso de los diputados un homenaje al movimiento guerrillero en la persona de dos sobrevivientes sí. ¿eh? Francisco Martínez pico y esperanza Martínez García soleles mm. y, y luego sobre el 27 de septiembre presentaron allí los libros y tal. Claro. a ellos no los indicaron Claro. claro que, sí, Manolo y, eh, somos cuatro los residentes de aquellos consejos de guerra. Ya. No nos han invitado. A claro, no el, nos han invitado. A es el típico acto para lavarse la cara, que ya sabemos que los que van a decir cosas molestas están excluidos y solo quieren a sus títeres, marionetas eh, para que se rompa eh, eso, eso de que todo queda todo bien atado y demostrar que vino la democracia, etcétera, que ya sabemos, ¿no? Qué vamos Exacto. a contar. De hecho, el titular de Manolo es que es muy claro, dice Un homenaje cortito, cortito. Y se pregunta ¿homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura? Y así, pero en voz baja, que claro. no se nos oiga. Y sobre todo, que no oigan a ningún implicado, a nadie que viviese bajo la dictadura y luchara contra él. Sí, eso. Eh, porque ahora todo los que hablan, claro, aquí estuvo la presidenta del Congreso, eh, de la, de esta mujer, ¿cómo se llama? Francine, Francine Armengol, hmm. pues nada, estuvo hablando de, de que la memoria, eh, que, de que que en los planes de estudios no se enseña lo que es la dictadura y tal, y es para pensarte tu partido gobernó del 82 al 96 ¿no? Eso es. sí, <ríe> los sí. planes de estudio ¿quién los hacía? Claro, ¿Eh? Claro. ¿Eh? durante 14 años era tu partido mm, sí, o ya... sea, que... Ya sabéis que aquí pasa lo mismo en Oscar que es muy fácil defender a Chiqui, a Taegui, a los caídos en el franquismo, pero luego ya los que vienen después del franquismo y los que llegan hasta casi... Bueno, hasta nuestros días, porque la policía sigue asesinando y demás, eso ya son más difícil de defender. Porque, bueno, pues al final hacer la continuidad de estado burguer represor y demás, entonces, bueno, eso ya son más difíciles de defender. Así que, bueno. Sí, continúa. En este número escribo yo un reportaje sobre un documental muy interesante que han hecho Argyzen, que creo que en Euskera es eh, eh, Alumbrando, ¿no? O Argyzen. Sí, sí, sí. Que es sobre la tortura, Sakana, la tortura en Sakana. Entonces, bueno, pues he entrevistado a alguna de las gentes que, que, que hablan en el documental y, y hablo sobre el documental. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, pues eh, es algo... Acaba un chaval, un chaval más joven de los que intervienen en el documental, Uchi, mm. Uchi, igual le preguntamos que bueno, qué piensa de, de la transmisión de la memoria y tal, pues él habla de su familia y que de la cual está orgulloso, dal, pero termina diciendo que tiene claro que el Estado aplicó la tortura como mecanismo para mantener sus objetivos de dominación. Claro. y añade que volverá a utilizar los mismos métodos si le fuese necesario para la perpetuación de su dominio está muy bien porque no habla de la tortura como algo que pasó claro, claro. no, no, la tortura es, es, es algo estructural sí, sí. A, al sistema de dominación Eso y es... si le fue necesario lo aplicó y Álvarez de 26 años dice, pero volverá a hacerlo si le fuera necesario. Eso, es, es que no se ha ido nada. Eso sí, esto ves esto que ejerciste que es periodismo de investigación y es útil para la clase obrera y demás y pues bueno, eso demuestra pues que aquí sigue todo atado y bien atado y que como bien dices la tortura y los métodos fascistas siguen instalados en las estructuras del Estado pese a ese cambio cosmético de la transición y y bien por ponerlo encima de la mesa, así que felicitamos por ello continúa. Ah, no, gracias a vosotros. No, no bueno, y, y también hay un artículo de un trabajador de Navantia de San Fernando. Ah, sí, porque es dar la palabra a los que no la tienen. Eso es, es eso es. Pues aquí sobre, sobre la crisis naval, la crisis del metal, hablan pues no hay ingenieros, eh, políticos, pues aquí habla un trabajador de Navantia del comité de empresa. Pues bien. Pues habla de las huelgas del metal del 21 al 25 en Cádiz y Y el hombre dice que es el preámbulo de la caída de la aristocracia sindical y el resurgir de un sindicalismo de combate. Es muy interesante. Uh -huh. Es muy interesante las luchas del, del metal. Eh, sí, porque ya, ya hemos, hemos visto sí. allí a, a comisiones chivándose directamente y dando nombres vaya para que vayan claro. a detenerles. Por lo de siempre, si ese que es el papel que tienen las burocracias sindicales al claro. servicio del sí. régimen. Claro, claro verdad sí, y entonces bueno pues usted eh, un nombre de ¿no? esta operación de, de, de colaboración del sindicalismo mayoritario con la policía operación fuego han llamado operación fuego y entonces ellos han denunciado a los, a los obreros que eh, que se han salido de los cauces establecidos de la protesta la protesta de ser por pues, siempre enmarcada en la mediación en la conciliación de clases y tal. Aunque el resultado final de esa mediación y de esa conciliación sean miles de trabajadores a la calle. Sí, sí. Bueno, pues ya está, también escribe Carlos Zabetti, que es muy conocido, uh -huh. hace un fuerte una ironía que le caracteriza sobre los que hablan de la despolitización del deporte. ¿eh? toda esa gentecilla que decía, hombre, es que lo de la vuelta ciclista cortar las fallas y tal, sí, es, sí. el deporte no hay que politizarlo, como si el deporte hubiese estado alguna vez despolitizado sí, sí. alguna vez estuviese despolitizado claro, entonces, bueno yo recuerdo, ¿qué pasa? que cuando el 36 Hitler hizo la Olimpiada y mm, para ensalzar y a mayor gloria mayor en ingloria del régimen nazi y tal, sí. oponerse a... a ese festival nazi aprovechando el deporte sí o el mundial, que lugar en barcelona a, a, lo, a la sociedad de fútbol fascista Pues bueno, es. el, el, el esporte siempre está modificado. Eh, el, es que... el mundial de fútbol de Argentina cuando con la dictadura, etcétera etcétera, así que... Sí, incluso aquí mismo, aquí wow. mismo, eh, esta semana mismo, eh, Euskal Herria Bildu y su pandilla eh, no hacen más que meter eh, a fuego con todos sus medios contra eh, los... Ya sabes que el sábado, bueno claro, este programa se, se emitirá justo después, pero eh, hay un partido de Euskal Herria palestina y bueno, pues ellos van con todo sí. a, a cargar contra el resto y estamos politizando porque estamos haciendo algo a favor de la resistencia palestina, estamos politizando el partido, pero sin embargo, eh, cuando en San Mamés traen a los ucranianos al palco, eso no es politizar, ¿no? O sea, a los ucranianos le ponemos la bandera, la, la, la alfombra roja, pero a la resistencia palestina que se quede fuera porque eso es política y oficial tasuna eta bakea. Y con eso de ahí no nos vamos a salir, pues no, hombre. Sí, sí. No, les vamos a dar, les vamos a dar la jornada politizándola. Claro, claro. <risa> eh, claro. no, no, no se puede no se puede estar con Palestina y no estar con la resistencia palestina Eso es. porque es, es par que estar sentimentalmente con este pueblo que sufre, sí, y con este pueblo que resiste ¿Eh? es decir, si sí, sí, realmente apoyas Palestina, tienes que apoyar la resistencia palestina es. porque el Estado de Israel es un ente colonial artificial y no cabe la política de los dos Estados sí, sí, porque en definitiva quería consolidar la dominación del de, de ente colonial de Israel sobre una parte de Palestina. Claro. Israel no existe. Israel es la Palestina ocupada. Y, y eso es política, claro que es política. Como decir lo contrario, es política. Claro, claro. ¿no? Exactamente lo mismo. Sí. Es que, claro, los que parece que es como Franco, ¿no? No se meta usted en política. ¿no? Oiga, Es que todo es política. Sí, y cuando usted dice que no hace política, está haciendo otro tipo de política. Y lo que dices tú con Palestina, al final vamos a tener que trazar la línea. Igual que con el fascismo no basta con ser con no ser fascista. Hay que ser antifascista. Eh, con Palestina pasar igual. No basta con estar con Palestina. Porque puedes estar con Palestina, pero también estoy con Israel, asociando a lo que No, hay que estar con Palestina y hay que estar contra Israel. Hay que estar por la disolución del entesionista y una Palestina libre del río del mar, porque no vale estar solo con Palestina. Con Palestina se apunta hasta el demócrata más progre. Hay que estar con Israel, contra este entes sionistas punta de lanza del sionismo en Asia Occidental. Entonces, bueno, creo que hay que mojarse y, efectivamente, como bien dices, bien hacéis apoyando toda esa línea, así que, muy bien. Y somos muchos, no solo nosotros, sí, vosotros, sí. estáis vosotros, hay mucha gente que, y tenemos, yo creo, que establecer eh, sistemas de trabajo conjunto. No estamos hablando de otra cosa, porque quizás no haya condiciones históricas o políticas todavía para más pero desde luego los que pensamos lo mismo tenemos que procurar ir difundiéndolo en nuestros ámbitos y tener algún tipo de sistema de cooperación o por lo menos de intercambio de comunicación bueno, Pues pues bien, pues veo que es súper variada la, la línea que ofrecéis también hemos visto, como nos habéis pasado la chuletilla una un texto sobre la NEP por ejemplo, ¿no? Que en ¿Sí? La URSS de un preso sí, político, señor. cuéntanos un poquito claro, como nos habéis pasado la chuleta, tenemos ahí un poco adelante, cuéntanos un poco también sobre ese artículo, porfa Es el número dos ¿eh? Es decir, eh, escribió ya en el número anterior, escribió sobre la NEP que es un periodo muy interesante, es muy interesante eh, porque cuando en definitiva inicialmente puede verse como un retroceso en el camino. Sí, eso es. Pero Lenin lo planteó que es eh, replegarse para la ofensiva. Eso es, eso Entonces, es. Entonces, en el capítulo ese, pues bueno, pues, uh, es la superación del comunismo de guerra y la necesidad de establecer, Eh, mecanismos privados en la comercialización de productos eh, para una recuperación económica que permita luego una ofensiva. Y efectivamente, y este capítulo 2 es la continuación de la ANEP en la época de Stalin, uh -huh. la nacionalización de la tierra. Ya se van eliminando los grandes terratenientes o los kulak y son sustituidos por los objoses, o por los cooperoces o por las cooperativas o las empresas agrícolas del Estado. Claro, claro. digamos que, es que esta la es la es es parte ya de, la de desmontar la NEP y la empezar claro, y pasar ya al socialismo real, digamos, eh, claro. La, bueno, la, muy, la, ¿qué, la, ¿qué? la segunda parte de la NEP, ya en la época de Stalin, uh -huh. es la segunda parte de la NEP es la que crea las condiciones para los planes quinquenales, para el proceso de industrialización es. eh, acelerado y para la colectivización forzosa que no el poder del capitalismo de los kulaks en, en el campo. Eso es, y preparó la Unión Soviética precisamente... para para la guerra, que si no hubiera sido por eso, hubieran pasado por encima las hordas nazis de la nación soviética, así que, sí, sí, muy bien. Entonces, a sí. alguien puede parecer que esto, bueno, pues del pasado, pero en absoluto esto... Eh, eh, nosotros queremos hacer un periódico fundamentalmente periodístico, con montajes mm. entrevistas, datos. Pero sin renunciar eso a un es. planteamiento a dedicar varios artículos de contenido teórico-político. Eso es, y por eso nos gusta el... tanto, precisamente por eso hemos dado el toque porque es que esa conjugación de pues eso, hablar de algo que acaba de pasar como la huelga de metal en Cádiz, con algo que quizá la gente puede dar por obsoleto ¿no? nosotros también ahora hemos puesto encima la mesa la defensa al marxismo-leninismo, sin ningún tipo de complejo, y artículos como este pues bien, dices, igual que hablamos de cosas del día a día que hay que mantener informado un artículo teórico es totalmente importante para mantener la ...cultura política y la línea política... ...así que bien también por ello... ...bien, al próximo número... ...abordaremos el tema de China... ...socialismo en China o no sé... ...ahí hay opiniones... Eh, ...encontradas y tal, pero yo sí, entiendo... Claro. Que ...entran dentro del campo... ...del pluralismo... Eh, ...en el desarrollo... ...de nuestras concepciones teóricas... Claro. ...es sí, un proceso sí. abierto... En tal ...donde no se puede decir... ...cerrar ni de una parte... ...ni de otra... Eh, Sí, la lucha de clases determinará el proceso en China si se decanta hacia el socialismo o se decanta a una restauración capitalista. Eso es, y ahora mismo están en un, en un punto vital en, que, en el que se va a decidir uno de esos dos caminos, el tirar hacia el imperialismo o eso es, o... Muy bien. Porque eso es otra cosa que nos preguntamos. ¿Cómo marcáis un poco la línea editorial, que artículos entran en una asamblea editorial? ¿Cómo lo decidís un poco para marcar una línea que a nosotros nos parece muy coherente entre unos artículos y otros, más o menos? ¿Cómo, lo, cómo o, hacéis eso en el malabarismo? Tenemos, tenemos un consejo de redacción. Tenemos un consejo de redacción eh, que está eh, desligado De, digamos, de lo que es la gestión eh, económico-contable. Claro. simplemente un consejo de, de los contenidos. Sí. Y eh, lo discutimos, eh, somos cinco en eh, el consejo de redacción y discutimos entre nosotros los, los materiales. Está claro que cada número, según vamos haciendo números, vamos creando digamos un pozo del que no nos podemos apartar. Eh, por ejemplo en este número nos ha llegado un material que era una crónica bien elaborada y tal sobre el 90 aniversario de la constitución del pop lo hemos debatido y hemos visto que el po está en sus posiciones políticas durante la, la guerra y están completamente alejadas de nuestra línea editorial y por decir eh, del frente popular sí, del frente popular sí, sí, claro. y entonces Sí, sí, agradeciendo que nos hayan mandado, le hemos dicho que no encaja dentro de nuestra línea. ¿eh? Para mí el PON deviene en una organización contrarrevolucionaria. Deviene en una organización contrarrevolucionaria. Y no le podemos dar la palabra y ya está. Y no es un acto de lojicismo, no, es un no. acto de lojicismo. Es un análisis de los hechos de mayo. Por supuesto. Pues. Claro, cuando acusan, acusan a, a los comunistas... ¿no? Eh, Tomaron la telefónica que estaba eh, por una petición de la Generalitat Catalana, uh -huh. donde estaba Lluís Compañez, cada republicana. Lo hacen, evidentemente, la Guardia de Asalto, formada por comunistas, pero una petición de la Generalitat. Eh, eh, la CNT quieren arrastrar a la CNT a la insurrección de mayo, cuando la gente en ese momento tenía cuatro ministros. Sí, claro. El libro, el, el, el, el eco de los pasos de, de, de, de García Oliver explicar que él se va a Barcelona y, y le dice a los anarquistas que estaban en la largaria que qué acuerdo confederal apoya esa, ese levantamiento. Sí, sí, es que y no. es Federica Monsen la que el 8 de mayo cierra y, y pide que se le la, la insurrección contra la República. No, pues y luego bien. son juzgados son juzgados en un ministerio del ministro de Justicia de Manuel de Irujos que era del PNV, católico y del PNV. Sí, pues sí, entonces, sí. bueno, ¿qué, ¿qué me metes a la COVID interna ahí? Claro, no, es, es que no <risa> hay que confundir la, tener una li, libertad de expresión, como aquí también la tenemos, con tener que dar voz a trotskistas por modernos. No, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Pues otra cosita bien, que quería preguntarte, eh, hemos sabido que se vuelve a reeditar La sombra de Franco en la transición, del que eres coautor también. Coméntanos un poquito de esto y, y vamos hablando luego con lo que tú quieras. Vale, vale, mira... Eh, eh, Alfredo Grimaldos eh, escribió yo creo que un, un libro que constituyó en su momento un aldabonazo frente al relato este manido y continuo de la Constitución que entre todos nos dimos en eh, el 2004. Hubo algún libro más de Joaquín Navarro, 25 años sin Constitución, eh, en fin, Joan Garcés unos años antes escribió un libro excelente, Soberanos e Intervenidos, donde ya iban cuestionando el relato uniforme, rectilíneo y mentiroso de, de una transición que entre todos nos dimos. Eh, y ese libro, en el eh, pues yo creo que fue un ciclo, esto, esta trilogía de libros, hoy ya evidentemente hay muchas más investigaciones, pero pensábamos que la actualización de este libro 20 años después era importantísima porque muchas cosas que allí se apuntaban después han quedado verificadas. Eh, por ejemplo, por ejemplo, en el asesinato de, de de Arturo Ruiz el 23 de enero del 77, uh -huh. hubo el, el autor material Ignacio Fernández Guaza se escapó. Entonces, en el 2004 se decía que se sospechaba que había salido por Donostia... ...y se sospechaba y se sabía que había dormido eh, antes de pasar en la casa de un morir civil amigo suyo... ...que pasó a Francia y ya no se supo nada de él y tal. Bueno, pues eh, la familia eh, pidió en septiembre del 2023 a la Audiencia Nacional... ...que reabriera el caso al amparo de la Memoria Democrática, la ley 20-22... Eh, y le contestó lo la que no podía reabrirse porque no quedaba claro que eh, digamos, los asesinos de Arturo Ruiz estuviesen vinculados de alguna manera a los aparatos eh, policiales de la dictadura. Bueno, pues en diciembre del 23, periodistas del país, por cierto, que utilizaron información que les había dado Carlos Portomeñe, eh, historiador gallego y tal al que no citan. Pero bueno, eh, localizaron a Isaios Palameguaza en diciembre del 23 en la provincia de Buenos Aires, aquí en un municipio, y, y, y los revistan. Y el tío declara que el 79 fueron a verlos. De, de, entonces ya no sería el CEC, era el CECIR. Fueron a verlos para preguntarles si querían seguir trabajando con ellos. Por tanto, deja bien claro que trabajaba, el asesino de Arturo Rodríguez trabajaba para los servicios de inteligencia del del Estado español ya. y que además sabían perfectamente dónde estaba y además fueron a verlo para ver si continuaba trabajando con ellos. Bien, por bien. tanto, esas sospechas que el salido del 2004 desarrollaba con gran intuición y en 2024 realidad. son confirmadas, claro. confirmadas. Y así varios casos, así varios casos. Pues bien, Entonces, por viene, eso tiene viene es al pelo. Claro. Eso es lo que yo ha aportado evidentemente al trabajo fundamental y esencial de de uh -huh. Feo Gimaldo. No, el autor... justo que... el coautor coautor en, en, en, en letras más pequeñas. Claro, pero bueno, de... pero justo lo que dices, justo que ahora ha salido, que se ha confirmado con los hechos que lo que se contaba verdad, pues perfecto que se redite ahora y demás. Bueno, pues si quieres cuéntanos cualquier cosa que quieras para terminar, dile a la gente algún sitio para es, para apuntarse en, como socio, lo que quieras terminar y te damos voz para acabar como quieras. Vale, pues mira, eh, es que acabar allí diciendo que hay que apuntarse... Eh, me parece uh, un poco comercial. Vale, vale, eh, pues, pues un final político mucho mejor. Pero bueno, siempre le rendimos a nuestra gente siempre decimos, deja tus redes, deja lo que quieras. Pues bueno, eh, también nos parece chapo. que te, te, te, tenemos de todas maneras u, u, u, u, en, el, en la página... Eso, que la gente entra en, en vuestra la, página web. En la página eh, tercera, en la página tercera eh, hay un boletín de suscripción qué vale. que, cosa que hacer, se puede rellenar. Y, y enviarlo a, a cualquiera de los emails que hay uh -huh. además de deciros que hemos empezado una línea eh, también de editar algunos libritos en este este el último que hemos editado junto con el Puerto Boletín uh -huh. que se hace en Cádiz eh, en el otro país, el Puerto Boletín hemos editado un libro de Juan eh, de Juan Manuel eh, Martín medel sobre 50 años contra la televisión española ...es un periodista muy conocido, Martín Medem... ...que ha estado además en el en el Consejo de Radiotelevisión... Eh, ...en dos manos, eh, por Izquierda Unida un año... ...y ahora el último, hasta el 24, por, por Sumar... ...creo que se llamará Sumar, Sumar -podemos. y Podemos... ...y el tío dice eh, que, tío, ¿no? que hay un po una política de externalización de servicios... ...y de reducción de plantillas, así, de privatización que han seguido eh, indefectiblemente PSOE-PP y que, eh, digamos, eh, la izquierda eh, la izquierda muleta del PSOE, que eh, no tiene una política política informativa. Vale, es y ahora en este vamos a sacar un libro sobre Egipcia, eh, escrito por Francesco Santogliani, italiano, uh -huh. y, y sobre mentiras y bulos. Es decir, no ha habido más mentiras... Bueno, sí, mentiras hay en Ucrania, sí, en Sud-Ucrania... Pero en serie ha sido sí, brutal, sí. ¿no? los cascos blancos, una bloguera feminista, o eh, eh, lesbiana, que escribía y tal, sí, y era un, todo un, un bulo, tío sí, que sí. vivía en Canadá, vivía en Canadá, sí. su foto y tal. Sí. Todo ese conjunto, y bueno, y pues, pues, estaremos... sacamos, son libritos muy baratos, 12-15 euros, uh -huh. y pues, no es... muy largos. Pues estaremos atentos a, a dar voz siempre que podamos, la verdad que eso nos ha aparecido un, bueno, un proyecto interesante y queríamos darle voz, así que Esquerri, Cascó, Andreu García y, y, aquí esto, esto y, esto y aquí tenéis una casa, eh, tanto en esta radio como literal en Uscar de cuando queráis cualquier cosita nos dais el toque y aquí estaremos y, y que, sigáis a, que sigáis así de bien en esa línea política y ahorrerá y a sumar entre todos a golpear juntos a este sistema criminal imperialista. Ezeko, vosotros tengáis mucho éxito también en vuestra actividad. Es que rica, Salud! Erxerrik es que asko es zuri, que venga, agur! Agur, agur! Laro Gaitama Zazpi, irratiak amar urte bete ditu. Askos gehiago betetzeko, sartu. Laro Gaitama Zazpi, webunean eta izan zaitez irrategir. <Susurra> Laroita masaspi irratea. Amets egiten duen irratia.